Sebastián Bernasconi con 11 rebotes, el equipo que dirige eh, René Richard, eh, le ganó entonces a Salta Basket el equipo de Ricardo De Checo, Freeman con 7 puntos, no pudo hacer valer todo lo que venía haciendo, eh, 9 rebotes para él, 10 rebotes para el ex Obras Sanitarias, Sport Club de Cañada de Gómez, Emi Correa, que además metió... 5 eh, puntos, 11 puntos para Gastón García el hermano de Juan Diego, el hermano de Rodrigo hombre nacido en Bragado 10 puntos para Parada eh, en el conjunto Salteño, 11 rebotes para Ganami con 4 puntos no pudo el equipo de Ricardo de Checo de esta manera Parque Sur entra en el Final Four junto a Tena de Carmen de Patagones junto a Olimpo de Bahía Blanca y este... ...a ah, este equipo de Parque Sur... ...esperando todavía la definición... ...en resistencia entre hindú e italiana... ...¿estamos conectados? ...estamos conectados... ...Luciana Sina, ¿cómo te va? ...buen día, ¿qué decís? Fabián Pérez te saluda, ¿cómo andás? Hola Fabián, buen día, ¿todo bien y vos? Bien, ¿cómo andás? ¿Cómo anda Berazategui, que está puntero? Hablamos de la Superliga Femenina... ...con algunas jugadoras lesionadas... ...con siete partidos jugados... ...es el equipo junto a los dos colistas... ...la Unión Hércules Española... y Tokio, que menos partidos ha jugado y así todo, tiene un récord de 7-7 en este buen momento de Verazategui, de ¿Cómo, ¿Cómo está el equipo? Sí, la verdad que muy bien, la verdad que más allá de las dos bajas que tuvimos, de la base, Sofía Castillo, y una de las extranjeras, Tania Pérez, eh, el equipo está consolidado, seguimos adelante tratando de, de potenciar a las jugadoras que tenemos Eh, y fijarse, mantener los mismos objetivos con los cuales arrancamos desde el comienzo de este torneo eh, Y siguiendo, siguiendo con el trabajo desde el principio de año Trabajo físico, táctico, estratégico, bueno, entrenando a full Y bueno, con muchas expectativas Bueno, este ¿qué opinás de este torneo? Primera edición de la Superliga Verazategui, Unión Florida, Obras Vázquez, Talleres de Paraná, Peñarol de Mar de Plata, la, el equipo Sub-19, Proyección 2020, el equipo de eh, Hércules Española, Tokio, ¿qué te parece? ¿Cómo lo, cómo lo estás viviendo? ¿Crees que el, el tema de tener jugadoras que vengan de afuera en este draft que se realizó en la Confederación Argentina de Básquetbol es bueno para el crecimiento de las jugadoras nacionales? Sí, mira la verdad es que me parece que, que el torneo, el proyecto está muy bueno ...que incentiva, estimula... ...a las jugadoras de... de la Argentina, de nuestro país... ...creo que se le está dando... ...muchísima difusión y eso es muy importante... ...para, lo, para el crecimiento del básquet femenino... ...que, que viene creciendo... ...año tras año... Eh, ...me parece una experiencia... ...buenísima el hecho de... Eh, ...que vengan jugadoras... ...extranjeras de diferentes países... ...cada una con... ...su nivel de juego... ...y, y su experiencia personal... a transmitirla acá a nuestro país a, no, a nuestra liga eh, creo que para el equipo de proyección 2020 es una muy buena oportunidad para fobiarse para trabajar eh, previo al mundial que tienen ahora en rusia que creo que ese, ese es el objetivo de el objetivo de del equipo 2020. claro claro eh, y la verdad que a mí como jugadora particularmente me parece que está buenísimo la idea esta de este torneo porque Es un torneo diferente, sí, es un claro. torneo muy competitivo, de un alto nivel competitivo, de un alto nivel de rendimiento, porque acá no tenés posibilidad de caerte. O sea, todos los partidos son una final y perdiste un partido, a los dos, tres días que volvés a jugar tenés que estar óptimo y en las mejores condiciones al 100% para poder jugar el próximo. Claro, y además Entonces... imagino, Luciana, perdona que te interrumpa en, no, en tu bien. comentario, Este, sí. ima imagino que también tiene que ver con eh, este hecho de sentirse, porque es lo otro que pasa, ¿no? Uno que hace muchos años que está dando vuelta con, con el básquetbol femenino, que vio cómo, cómo arrancó, este de sentirse profesional, digamos, independientemente claro. de lo que cobre, porque digo, el hecho Tal de cual. el viaje, estar con las compañeras, viajar a lugares lejanos, muchas horas de micro, competir, irse del hotel, levantarse, otra vez al micro, competir, volver... tiene que ver con este eh, ir y venir de nuestra Liga Nacional de Básquetbol, y es lo más semejante esto, ¿no? aunque sea en un corto periodo, pero me parece que, que está bueno como para también darle ese marco de profesionalismo y entusiasmar a las que vienen abajo. Sí, sí, tal cual, claramente es así, eh, más allá de que la, la gran mayoría de las jugadoras de la Argentina no somos profesionales, o sea, son muy pocas las que, las que pueden ser profesionales, Eh, te o sea, te lleva a este torneo a tener que manejarte de esa manera, porque además de estar jugando la Superliga, eh, hay, hay varios equipos que jugamos el torneo local simultáneamente, entonces claro. es capaz que jugamos cuatro partidos por semana, o jugamos viernes, sábado y domingo, entonces bueno, también eso requiere de, de tener un, un buen recambio en, en el equipo, porque claramente... No, no, no hay muchas jugadoras que puedan jugar los 40 minutos todos los partidos, creo que ninguna eh, va a poder rendir al 100%, pero bueno, eh, la verdad que sí, eh, uno eh, pasa a sentirse semiprofesional o profesional, por decirlo de alguna manera, porque es una responsabilidad que, que uno toma como jugador desde, desde que comienza el torneo, no pero la verdad que yo estoy muy contenta y me parece que está buenísima la idea de este proyecto, que creo que, que va a tener un, un muy buen resultado y que espero que siga creciendo para el resto, de para, en un futuro, ¿no? Para el sí. año que viene y los próximos años. Bueno, y Verazategui y un proyecto serio, este, que ya hace unos años que está en los primeros niveles, con jugadora importante, con un presupuesto sí. también importante, eh, así que bueno, imagino que contenta de, de estar en, en un equipo que, que, que tiene ambiciones, ¿no? Sí, claramente, la verdad que es un orgullo pertenecer a este equipo, eh, muy feliz y muy contenta porque bueno, se nos están dando los resultados, por suerte, trabajamos mucho para eso eh, y creo que este equipo que viene ya de un proceso desde hace tres años, con, sumando jugadoras, eh, pero mantiene bueno, el mismo cuerpo técnico, la misma estructura y filosofía de juego, Eh, creo que seguimos creciendo hay mucho más por crecer y por seguir trabajando pero bueno, sí muy contenta de, de ser parte de este equipo y bueno, ahora se sumaron las dos eh, extranjeras españolas que se amoldaron y se adaptaron muy pero muy bien al equipo y si no Son las como, echamos ¿eh? si como... no se adaptan y no se amoldan las echamos no, ¿eh? <risa> no la verdad que sí porque sabés que es, era un tema no porque para creo que para todos los equipos El que vengan dos jugadoras extranjeras que quizás están acostumbradas a otro juego o a otro, esturo, a otro estilo o filosofía de juego, es difícil que en tan poco tiempo, porque vinieron una o dos semanas previas a, al comienzo del torneo, se puedan actuar, eh, o sea, más allá que quizás lo tienen que hacer un poco a la fuerza, eh, al estilo de juego o a la estructura claro. de juego que ya tiene uno incorporado. Pero la verdad que Tania y, y Georgina, la verdad que se adaptaron muy bien y eh, están fusionadas al equipo como cualquiera de nosotras que venimos desde un proceso de hace tres años, y bueno, y eso es lo importante, poder, poder eh, conseguir la unión y la consistencia del equipo... Para todos los torneos, ¿no? Porque, bueno, también estamos jugando la Liga Sudamericana. Salieron segundos Jugamos. ahí, ¿no? En Chile. Sí, clasificamos segundas y ahora estamos a la espera de los, el resto de los resultados. Se tienen que jugar dos cuadrangulares más. Eh, así que, sí, tenemos chances de clasificar como mejor segundo. Porque de los tres segundos, eh, va a clasificar los dos mejores segundos. Así que bueno, estamos a la espera De los resultados ¿Cuándo de... son los otros cuadrangulares, te acordás? Y, mirá, a mí me dijeron en mayo sí. Pero creo ya, ya no quedan más fines No de hay semana mayo, de mayo queda uno solo sí. Así que sí, calculo que será Este último fin de semana de mayo Y el primero de junio ¿Y Tienen después... que ser ya en estas fechas Y después el hexagonal final se juega en octubre En Valparaíso, Chile Ah, lindo lugar Muy lindo sí, sí, ahí también se juega nuestro cuadrangular está bien, está bien. Bueno Luciana, nada lo mejor para para Verazategui, este ahí peleando cabeza a cabeza con, con Unión Florida, le sacan un par de sí. partidos porque Unión Florida sí. ya jugó nueve y tiene un punto más que ustedes pero pero bueno están tan encaminadas como para, para seguir en esta en esta hacienda así que te agradecemos mucho el contacto y lo bueno lo mejor para para el equipo bueno muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por por esta posibilidad Un abrazo enorme, un beso. Luciana de la luego. capitana de Verazategui, hablamos de la Superliga Femenina. Eh, bueno, tuvimos un poquito de todo, ¿no? Superliga. Fe